Bien, bien. Bueno, Javier, a ver, contanos eh, de este operativo eh, del que participaron muchísimos profesionales. Sí, sí. Bueno, Pablo, eh, bueno lo, cada operativo de un uh -huh. potencial donante comienza cuando nosotros detectamos un donante en las terapias intensivas. Uh -huh. En este caso se hizo el diagnóstico de muerte el viernes de la mañana uh -huh. y a partir de ahí ya se empieza a activar toda la logística para... Eh, enviar muestras a buenos aires para ver la compatibilidad de cada de los potenciales receptores sí mm. y ahí también comienza el mantenimiento justamente de los órganos por eso cuando hablamos de la intervención de, de muchas de muchos profesionales mm. eh, no solamente personal de salud sino también administrativos o de transporte es mucha la cantidad de gente que interviene mm. eh, así que bueno comenzamos el día viernes a la mañana y el operativo comenzó a efectuarse alrededor de las 11 de la noche y duró durante la madrugada del día sábado. Mm -hmm. eh, fue un donante multiorgánico eh, en el cual se pudo ablacionar eh, corazón, pulmones, los riñones, el hígado, eh, las córneas, y bueno, intervinieron eh, diferentes equipos que venían de diferentes hospitales, vino el hospital... Eh, italiano, el equipo eh, que se llevó justamente el corazón, que ablacionó el corazón, después vinieron eh, también de la Fundación Favaloro, el Hospital Garrahan, otro equipo también del Hospital Italiano, y también intervino un equipo de ablacionistas renales del INCUCAI. Mm, eh, y cuando hablamos justamente siempre de eh, de la cantidad, porque creo que en una de las de las consultas que me hicieron, yo hablé de casi más de 100 personas que intervinieron. Sí. Y, y justamente por lo general, las caras visibles somos los eh, trabajamos en INCUCAI, pero siempre destacar la cantidad de gente que interviene, porque no es solamente en el hospital Lucio Mola, sino que cada vez que se activa un operativo, sí eh, no es solamente que interviene CUCAI La Pampa o INCUCAI como organismo central, uh -huh. sino de que también se activan los equipos de procuración, los equipos de ablación, diferentes hospitales donde se van a realizar esos implantes o trasplantes. Entonces es una logística eh, y en la cual también intervienen muchísimas personas, no es solamente la gente del Hospital Lucio Molla, que mm. es importantísimo, ¿no? Claro. Y dentro del hospital, y dentro del hospital estamos hablando de que intervino los terapistas de la terapia intensiva número 3 del Hospital Lucio Molas, que es una terapia nueva, enfermería de la terapia intensiva, luego cuando llegan los equipos de ablación, eh, eh, obviamente que el recurso humano de quirófanos es del Hospital Lucio Molas, técnicos anestesistas, instrumentistas, enfermeros de quirófano, y después obviamente la parte del transporte administrativo también siguen siendo del Hospital Lucio Molas utilizarban las ambulancias del hospital para trasladar a los equipos tanto desde el aeropuerto del hospital al, del hospital al aeropuerto entonces es importantísimo siempre remarcar la intervención de de todos estos actores de diferentes servicios y administrativos sí okay. que es, es fundamental para que se logre el éxito de cada uno de estos operativos. Claro, me imagino la coordinación que tienen que tener todos los profesionales que, que participan de, de esta clase de operativos. Eh, ¿Para esto se sí, capacita, sí. Javier? Bien, claro. Sí. Mirá, dentro del de, de INCUCAI nosotros mm. somos eh, especialistas en terapia intensiva. ¿no? Sí. Eh, y actualmente el médico que dirigió eh, digamos la coordinación del operativo es el doctor eh, Sergio Pascual, que es médico... Terapista también, actualmente él está haciendo un fellow, ¿sí? una especialización justamente en procuración eh, de tejidos y de órganos. Mm. Eh, y obviamente que nosotros ya venimos de hace varios años, por lo menos eh, nosotros somos justamente recursos humanos formados en la provincia, porque fuimos residentes de terapia intensiva del Hospital Luce de Mora, y durante nuestros años de formación como que se nos fue inculcando justamente eh, esta... No sé cómo explicarlo, pero eh, digamos como eh, actividad de procuración. Siempre mm. la tuvimos dentro de nuestra formación. Claro. Eh, entonces como algo natural también para nosotros. Mm. Eh, y también obviamente la intervención de, de diferentes eh, terapistas, de la terapia intensiva, de eh, del hospital, ¿no? Claro. Eh, Javier, eh, el, el proceso de trasplante eh, inició con la ablación que se realizó acá, eh, que estabas contando. Eh, ¿se, ¿Se completó el, el trasplante ya de los órganos? ¿Tenés información de eso? Bien, bien. Sí, sí. Eh, a ver, eh, justamente eh, esto los datos los tuvimos el día, hoy es lunes, el día sábado a última hora, y... Uh -huh. eh, El corazón fue trasplantado en un paciente masculino de alrededor de 50 años. Eh, los pulmones fueron trasplantados este, en dos mujeres también de alrededor de 55, de 55 años. El hígado fue trasplantado en una niñita de 14 años en el hospital Garrahan. Y los dos riñones también fueron trasplantados en dos mujeres eh, de alrededor de 55 60 años. Eh, algún pampeano en el eh, grupo ese. Por lo general fue un pampeano. Ah, mira. Por lo general, por lo general por eso es la importancia eh, de la donación, ¿sí? Eh, la prioridad más allá de la de ver el corazón era un paciente que estaba en emergencia nacional en ese momento, mm. pero luego justamente la prioridad lo tienen los pampeanos, por eso es la importancia de la donación, ¿sí? o de la expresión de donación de cada una de de los habitantes de La Pampa, porque eh, el que se va a ver beneficiado justamente es un pampeano. Claro. Eh, ¿Es el primer operativo que se hace de ablación en la provincia de este año? Eh, en este año sí. sí. Es el primer operativo que, que fue con éxito, ¿no? Claro. ¿Y la familia del donante eh, aceptó rápidamente donar los órganos? ¿Cómo fue eso? A ver, eh los fundamentales. Eh esto no, no sería posible obviamente si no no hay un donante. Claro. ¿sí ¿Bien? Mm. Y luego y luego más allá de la ley de la cual de que la ley expresa justamente a que aquel que no se manifestó como no donante mm. es un potencial donante, ¿sí? Siempre destacar eh, el acompañamiento de la familia y esta y hasta nos fue la excepción, ¿sí? Desde desde mm. el momento cero, ¿sí? La familia acompañó todo el proceso, principalmente en un momento de, de tanto de tanto dolor, ¿no? Sí. Eh, y es lo que siempre nosotras en, la, en las entrevistas y, y de contención, ¿no? Obviamente eh, lo vamos hablando. Quizás en este momento ellos no, no dimensionan, ¿sí? Eh, este gran acto de amor, ¿sí? Mm. Eh, lo van a ver en el tiempo y, y la verdad que se van a sentir muy bien más allá de la pared, que eso es irreparable, ¿no? Claro. Pero desde, desde el momento cero ellos acompañaron todo el proceso, que esto no es, que no, no se realiza en la hora. Imagínense mm. que estuvieron durante toda la mañana, eh, toda la noche hasta la madrugada, que recién nosotros podemos eh, entregar el cuerpo, ¿no? Claro, sí, sí, sí, sí, está bien. Bien, Javier, no sé si quedó algo eh, para remarcar, para decir. Eh, si no, muchísimas gracias, como siempre, por estos minutos con la radio. No, bueno, siempre es importante, a mí me gusta siempre como remarcar de que justamente donar es un acto de amor que es único, ¿sí? Siempre tenemos que tener en cuenta de que gracias a la, a la donación son posibles las segundas oportunidades, Y este caso en la excepción hay seis personas que le cambió totalmente la vida uh -huh. y puede haber hasta dos personas más sí justamente con los con los tejidos que son las córneas que también pueden recuperar un sentido como como la visión si ¿sí? uh -huh. la vista entonces ocho personas eh, cambian totalmente su vida sí entonces es importantísimo el acto de donación ¿sí? bien bien javier Muchísimas gracias. No, no, gracias a ustedes. Un abrazo.